no era solamente ellos, éramos todos los que teníamos que estar bien en el país para que todos y todas pudiéramos hacerlo. Pero bueno, nosotros no podemos pensar ni estar tranquilos sabiendo que el que tiene un trabajo todas las mañanas se levanta con el miedo de perderlo y que el que ha pedido, perdido su trabajo de deambula buscando un lugar donde llevar el sustento diario a su familia. ¿Cómo podemos estar en paz soportando semejante cosa? Nosotros con Néstor una vez lo hicimos y el país también estaba lamentablemente endeudado como está ahora. Y pudimos sacar de la deuda a la Argentina sin hacerle parecer a ningún argentino el costo de salir de esa deuda.